a nuestro claro. amigo, compañero, Nicolás Trapani, que está con Gonzalo García, por lo que me dijeron. Vale, Nico, ¿cómo te va? Dale vos. ¿Cómo andan, chicos? El placer de saludarlos aquí desde El Pando, eh, en la calle de Mármol, en el barrio de Boedo, con mucho frío, como mencionaban, eh, y como bien dijeron, tengo a mi lado al entrenador de San Lorenzo, el señor Gonzalo García. Eh, bueno, Gonzalo, el placer saludarte, agradecerte por este tiempo, y bueno, preguntarte... ¿Cómo preparan el, el partido de hoy de cara al límite del segundo juego de esta gran final? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Eh, bueno, tratando de ajustar a, a algunos detalles eh, que vimos, sobre todo en la fase defensiva en el juego anterior, este, tratando de potenciar las la virtudes que tuvimos en ataque, y bueno, y esperando a ver cómo se puede desarrollar este juego. Bueno, Juan eh, un plantel diezmado, este eh hoy vas a contar por lo que estábamos hablando antes de este móvil con la posibilidad de, de tu pivote de, del cubano eh Ferrer. ¿Cómo cómo está Yassif? Y bueno, te ando a contarte por la por el estado de Gabriel D y Pencavirre, que he sabido que no están en su plenitud de forma. Sí, es así. Sí. La verdad, eh tanto Penca como como David, este, están con las dolencias musculares importantes. pero bueno, la verdad que le están, le están poniendo todo como para, para poder estar y, y la verdad que lo están haciendo de la mejor manera y Ferrer eh, hoy se movió un poquito la verdad que vamos a saber la ciencia cierta si está para jugar recién esta noche eh, ahí lo va a ver el, el médico y el tinesiólogo para ver si, si va a estar en la cancha o no No el espacio de la comunicación ya no se escucha porque le quieren hacer alguna pregunta El flamante entrenador de San Lorenzo, Gonzalo García ¿Cómo te va, Gonzalo? Buen día? ¿qué decís? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, tengo preguntas por, por, por la salud de, de, de Ferrer, salud deportiva de Ferrer, del PENCA, de Gavir ¿Cómo está Gonzalo García? Porque imagino que debe tener una carga de estrés independientemente de que sea el laburo y todo Es bastante importante, tanto vos como Sebastián González, ¿no? Sí, bueno, a esta altura del año se siente el cansancio, este pero bueno, la verdad que como la, la motivación está tan alta, la verdad, se supera todo. Generalmente me pasa cuando termina la liga, después me enfermo, caigo en cama con fiebre, angina, me pesco todo lo que anda dando vuelta, pero mientras estoy en competencia, este, la verdad que estoy... estoy pleno para, para dirigir bien. Bueno, bueno, nos alegramos mucho, nos alegramos, siempre pasa, ¿no? Cuando termina algo, uno se relaja, como que un poco bajan las defensas, ¿viste? Y, y, y todo lo que anda dando vuelta, uno lo agarra, ¿no es todo? Sí, sí, sí, me ha pasado dificilades de eso, cuando termina el día, cuando uno dice, bueno, quiero descansar, estar tranquilo, ir a pasear, el 90% de las veces me, me he formado Así que bueno, pero bueno, ahora focalizado en esta final. Seguro, seguro. Eh, a ver, ¿en dónde crees que tenés que ajustar? De lo que viste el primer partido, que fue un partido raro, ¿no? Como extraño, este, donde ustedes terminaron eh, ganándolo y, y, y... A ver, y lo fueron llevando todo el juego, ¿no? Porque primer cuarto 15-2, a 2, el segundo 37-29, a 29, el tercero 56-55, a 55, después San Martín pasó al frente, siempre fueron al frente, pero no sacaron una diferencia en el juego ni en el marcador. Este, y, y se lo vio a San Martín como cómodo jugando, eh, y, y sin embargo tampoco pudo ganarlo, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde crees que tienen que ajustar? ¿Por dónde pasa? Mirá, eh, nosotros vemos que San Martín tiene un gran potencial, sobre todo a la hora de correr. Eh, en el primer tiempo creo que le ajustamos bien eso, no nos lastimaron corriendo, en el segundo tiempo... o Eh, se les eh, abre un poquito más el camino para, para llegar en ataque rápido en eso tenemos que ajustar eh, después en el juego anterior también nos ha lastimado Wood y Keenan que en eso eh, dentro del plan lo teníamos en cuenta sabemos que son jugadores que van a anotar eh, pero bueno, tenemos que tratar de, de bajar del score y en la parte ofensiva tratar de que circule un poco más el balón Eh, por momentos vamos un poco apresurados eh, Así que bueno En líneas generales Esos son los detalles que, que tenemos que ir mejorando para el juego de hoy Sí, y, y tuvieron por momentos Esa A ver, esa facilidad que tuvieron Kimon y Wood ¿no? este, Uno uno siempre parece Como que el que no está Es el jugador más importante Que, que, que, que podía tener el equipo Pero digo, esa facilidad de de Kinalibu a la hora de anotar también se debe un poco a la, a la falta de Ferrer que con su envergadura este, con su talla, con sus largos brazos también eh, hace corregir mucho más los tiros de los rivales ¿no? Sí, sí, la verdad que es un jugador este, en defensa para nosotros muy importante porque es, porque intimida, porque porque es pesado eh, no lo puede narrear con facilidad este... Igual creo que tanto Anthony como Sandes eh, hicieron el trabajo, pero bueno, eh, si está Javier, para nosotros eh, sería mucho mejor. Sí, creo que son jugadores de distintas características, ¿no? porque Anthony hizo un gran trabajo defensivo, con tapones, con rebotes, eh, Sandes es un tipo que juega muy bien con la pelota, y tiene que hace más fluido de ataque, pasa muy bien el balón, este pero Javier tiene un poquito de las cosas y, y me parece que, en mi simple mi, mi humilde opinión este, a, la, a la hora de, de, de jugar contra Guti y contra Quina también ellos tienen un respeto completamente distinto, pero bueno eh, eso en cuanto a, a defensa, que eh, ¿cómo lo viste a San Lorenzo? Eh, por momento lo vi bien eh, eh, creo que el primer tiempo eh, fue bueno eh, circuló bastante el balón ...tuvimos varias vías de gol... Eh, ...el tercer cuarto no, no fue tan bueno... Eh, ...tomamos algunos tiros apresurados... Eh, ...no encontramos los caminos... ...y ya después en el último cuarto... Eh, ...nos estabilizamos un poquito más... Eh, ...también no es, no es fácil mantener una línea... ...durante los 40 segundos... Eh, minutos, ¿no?... Eh, ...el rival ajusta cosas, te saca... Eh, ...te saca por algún lado... Ellos eh, es cuando nos, nos empezaron a sacar las acciones de pick and roll Apareció Zafar este, eh, Contra la zona Y pudo extravar el partido también eh, Por eso es Según como te van defendiendo Es como vos, vos vas atacando Yo claro, me parece claro. que nos faltó un poquito de, de circulación de balón en algún momento Sí, sobre todo en tercer cuarto Que, lo, que ese cuarto lo perdieron Y recibieron muchos puntos Ustedes, digamos, lo, a como venía el partido ¿no? este, el cuarto lo terminaron perdiéndolo eh, creo que fue un momento digamos del punto de inflexión ¿no? de, de, del juego, si o San Martín no pasó al frente ahí, no sacó una gran ventaja, bueno, el partido estaba como que ya este, no nos pudieron matar en este momento nosotros como que tenemos una chance más pero en líneas generales este, fue un partido de trámite muy parejo todas las historias, ahora le voy a dejar a, a, a Santi, ¿no? Todas las historias de, de, de post-temporada son diferentes. ¿Cómo crees que se puede presentar el partido de hoy? Eh, no, mira no, no sé. Eh, por lo pronto, yo aspiro que el equipo pueda correr tiene el plan. Eh, todo lo que pudimos ajustar en defensa pueda salir bien. Eh, me parece que San Martín... Va a tener que apostar un poquito más en, en García Zamora, que es un anonjador eh, desequilibrante para San Martín. Y, este, estuvo, estuvo apagado el partido anterior. Me parece que, que va a tener que va a tomar alguna, este, alguna que otra ofensiva como para que él pueda producir. Eh, eso en cuanto a la faz defensiva. Y en ataque, bueno, lo que te dije anteriormente, pero... Este, que podamos plasmar nuestro juego ¿no? eh, sobre todo el del ataque rápido que no que no lo pudimos desplegar en, en plenitud está claro que para ser campeón hay que ganar cuatro juegos pero sentís que el haber ganado el partido anterior por cómo se dio por el ámbito ¿no? eh, en, una, en un ambiente poco de final no teniendo en cuenta el duro golpe que fue la partida de mariano torre y, y la ausencia no importante como la de chaiz Eh, fue clave, digo, es un punto que vale oro el ganado del anterior y todos los puntos son importantes eh, haber ganado haber ganado el primero eh, después de haber tenido tan poco tiempo de descanso entre una serie y otra eh, en la condición física que se encuentra el equipo es recontra importante pero la verdad que todos los puntos es, son importantísimos como es el de hoy Así que bueno, la verdad sí contento y, y tranquilo por haber ganado primero, pero con cero relax porque sabemos que esto esto puede ser largo. Bueno, y como imaginas soy el pando eh, teniendo en cuenta eso, no sé si vos, a vos te pasó porque la sensación que uno tuvo el día lunes fue que había poco ambiente finales, ¿no? Y eh, la verdad que me parece que lo de Mariano pegó duro. cierto que no hubo un ambiente efectivo y me parece me parece bien eh, pero bueno la verdad que ah. la cancha estaba llena y, y con el público se hizo sentir en el momentos que tenía que hacer sentir eh, nada y espero que bueno que la gente venga y, y disfrute de un, de un buen juego como lo viene haciendo últimamente la última eh, sufriste que te, se te cruzó por la cabeza cuando viste a Dec tomándose la rodilla con dolor porque realmente parecía que le estaba sufriendo No, yo ya estoy acostumbrado ahora con... La verdad, Gaby viene... Viene, viene hace bastante con un desgaste físico eh, importante y después con el, en el tercer juego, un instituto, eh, bueno, se lesionó y ya viene así hace hace unos cuantos días, así que bueno. Yo sé de sus dolencias, sé de su cansancio, pero también sé de su... de su fortaleza de espíritu y cabeza para, para seguir jugando hasta el último partido con San Lorenzo. Gracias por el, por el contacto. Eh. Muchísimas gracias. Eh, nos vemos en la noche. Ojalá que sea un lindo juego. Ojalá que, estén, que eh, eh, salga, todo, salga todo perfecto. Un abrazo enorme gracias por el tiempo. Eh. No, no, no hay por qué. Un eh. abrazo grande.